El 12 de octubre de 1936 inició sus transmisiones Radio Lautaro de Talca, una de las emisoras más antiguas en el aire. Desde su origen, Radio Lautaro ha querido entretener a sus oyentes, siendo además un nexo de información siempre al servicio de la comunidad. Su director es Víctor Díaz González. Nuestros números de contacto son el 71 221 9425 y el 99 743 8044. Lautaro tiene una cobertura real y efectiva en las 30 comunas de la región del Maule, emitiendo su programación desde el centro de Talca en la frecuencia AM 970. Puede escucharnos en cualquier lugar del mundo a través de RadioLautaro.cl. Bienvenidos a Lautaro, la radio más querida desde 1936.